Oíd mortales. Wow. Salud. Terestrización. <risa> Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Mm -hmm. Vos. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Oíd mortales. mortales. Buenas noches, Luis. ¿Cómo estás en este feriado del 18 de agosto? Muy bien, muy bien. ¿Y vos? ¿Todo bien? Empezando un nuevo programa de OID. Mortales. Siempre a través de la M690 con nuestro amigo... Julio Pardo que a pesar de feriado está trabajando como nosotros y de nuestro amigo Braulio Domínguez acá en www.laretaguardia.com.ar. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook de hoy 2011 o a través de nuestro email de hoy inmortales para el programa de hoy vamos a hablar con la doctora Lorena González. Ella es odontóloga. Nunca hablamos con esta doctora, ¿eh? Mm. Y bueno. Eh, bueno, como verán estoy, voy mejorando del lunes pasado este, Y con ella vamos a hablar un tema que tiene que ver con un, una enfermedad, digamos Que no, no hemos tratado nunca tampoco en el programa Que es la, las personas que han nacido con una fisura Del labio, del paladar, del paladar duro, el primero, ¿viste? El que pasás la lengua y es durito. Sí. Y el que sigue para atrás, que es el blando. O sea, es como si tuvieran cortado ahí una fisura hacia la nariz. Mm. Y se lo llama pacientes con fisura labio-alveolo-palatina. Vamos a enterarnos un poco qué es esto, qué se hace, si uno puede saberlo antes. Es un tema que me parece que si bien no hay una gran proporción de, de pacientes, de chicos que nazcan con este problema... Eh, está bueno que lo vayamos conociendo, ¿sí? ¿Te parece? Sí, cómo no. Muy y bueno. creo que también vamos a comunicarnos con tu amigo el doctor Ricardo Teijero. Así es. De él nos va a hablar de un tema de actualidad, de una infección de actualidad, ah, digamos. De las infecciones. Y en este caso va a hablar del ébola. Uh -huh. Sí, sí a que ver... se le está dando aquí en Buenos Aires, en Argentina. Bastante importancia, pero bueno, hasta ahora no tenemos. sí, sobre todo porque si está viniendo de afuera y la gente uh -huh. viaja y es Eisa y bueno, este viendo cómo está esa situación, creo que estamos bien igual nosotros acá en la ciudad, y en bueno, y en la Argentina en general, con respecto uh -huh. al ébola, pero vamos a enterarnos por lo menos de qué es, porque yo la verdad alguna vez lo escuché, pero ni idea de qué, de qué es esta enfermedad. Uh -huh. También, y teniendo en cuenta que el feriado de hoy tiene que ver con el eh, general San Martín. Mm. Eh, vamos a hablar Apenitas de San Martín O lo vamos a usar como excusa ya que nos dio el feriado Acerca un poquito de lo que es el asma Claro Los claro. procesos asmáticos Porque uno de los temas de salud de San Martín Era el asma Y quienes nos eh, Tú Nos te digo que tuvo varios problemas San Martín eh, Sí, en sí, su sí. Vida. sí Pobre San Martín Guau ¿no? uh -huh. Eh, y otra de las cosas que va a tener relación con esto es que eh, uno puede tener, como nos va a pasar seguramente con los chiquitos con fisura, uno puede tener un problema, una enfermedad, un, una dificultad, una limitación, pero puede seguir su vida normalmente como, por ejemplo, lo hicieron Billy Joel y Liza Minnelli, que también son asmáticos uh -huh. y que Mira cantan divinamente y que vos no podrías creer jamás que les cuesta respirar, casi como hoy me cuesta un poco a mí con mi proceso respiratorio, uh -huh. que no es nada, pero bueno, este molesta, no No es tan fácil estar hoy en la radio con estos moquitos y esta tos que está dando vuelta. Uh -huh. Bien, eh, si le parece entonces a Brau le hacemos un cortecito y ya enseguida empezamos con alguna de las comunicaciones, a ver, lo que él decida, lo que él decida, él manda, él manda, hoy el feriado manda él. ¡Oy! ¡Mortales!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 Seguimos en OID. Mortales. Y estamos en comunicación con la doctora Lorena González. Hola, doctora. Hola, buenas tardes, Cristina. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por, por atendernos, por comunicarte, capaz, ah, por atendernos a nosotros, nosotros no te llamamos. Porque la doctora Lorena González es odontóloga. ¿A vos te gusta ir al dentista, Luis? No, digamos que no, pero bueno, no <risa> queda mucha alternativa eso. <risa> Les tenemos es es miedo un poco a los controversial el odontólogo, es un poco controversial. Tenemos, es una cuestión de, de cultural, ¿no? de Exactamente. Porque uno dice al dentista, ¡uy, Dios, qué feo! ¿Qué bueno, te pero vas como a... vos sabés, Cristina, sí. que nosotros trabajamos en equipo, claro. eso es como que eh, todos los pacientes que nosotros tratamos, eh, justamente se va perdiendo ese temor uh -huh. este para facilitarle ese acercamiento a lo que es nuestro tratamiento. ¿Dentro del equipo hay algún psicólogo? No tenemos psicólogos, <risa> sí para los bebés. Ah, ah mira vos. Mirá, qué ah, qué lindo. Bueno, claro, qué bueno. Bueno, eh, igualmente el tema que hoy nos convoca, doctora, es el tema de los eh, chicos con fisura labio alveolo palatina. Exactamente. O sea, los que nosotros decimos, la, eh, por ahí comúnmente decimos labio leporino, porque tienen una voz así como gangosa, nasalizada, que tienen así como una, un cortecito, ¿no?, en el labio de arriba. Exacto. Actualmente la terminología es fisura labio palatina, eh, Ya el labio leporino no está siendo utilizado a nivel internacional. Ajá, ajá. ¿Y cómo se produce esto? ¿Cómo, cómo, ¿Por qué un chiquito nace con con esto? ¿Qué, qué pasa? Esta patología deviene porque existe una alteración en la unión de los cinco procesos que forman la cara. Uh -huh. Nosotros la cara la tenemos formada por eh, cinco mamelones, que son el frontal, que viene desde arriba, y dos a ambos lados de la cara. Uno que es el maxilar superior, izquierdo-derecho, uh -huh. y otro que es maxilar inferior, izquierdo-derecho. Uh -huh. Eso se tienen que unir para conformar lo que sería el hueso del maxilar superior y la nariz y, independientemente, el maxilar inferior o la mandíbula. Bien. Si existe alguna alteración en esa fusión de los mamelones, se produce lo que conocemos como fisuras, mm. eh, porque justamente no existe una unión Y uno al visualizarla directamente en el paciente se ve una falta de unión entre los mismos. Claro. Y yo digo, doctora, cuando una mamá está esperando el bebé, ¿ella puede saber de antemano que su bebé va a nacer con este problema? Bien. La cara se termina de formar entre la cuarta y novena semana de gestación del bebé. Mm. Eh, y si nosotros realizamos una ecografía simple a partir del tercer mes de embarazo, se puede diagnosticar esa fisura. Ah. Con lo cual nosotros podríamos tener un diagnóstico precoz, estar preparados en el momento del parto y del nacimiento del bebé, y una de las cosas más importantes es tener una contención psicológica a todo el entorno familiar, claro. porque eh, obviamente... Si la fisura es visible, o sea, abarcaría lo que es el labio y la premaxila, que es la parte del hueso de adelante del maxilar superior, los papás generalmente se asustan porque no están preparados para recibir un bebé que a la simple vista tenga algún defecto. Entonces no. ellos eh, también reciben un shock y justamente el haber realizado un diagnóstico previo al nacimiento nos ayudaría a contener, a explicarle, y que entiendan un poquito más y estén preparados para la llegada de ese bebé, que es completamente normal, pero bueno, tiene una al pequeña alteración en su formación, pero claro. que es subsanable y tratable completamente. Uh -huh. y, ¿Y se sabe por qué se produce, digamos, esa falta de cierre? O sea, ¿por qué estos procesos que tendrían que darse normalmente, digamos, entre comillas, algo pasa que se quedan como a medio camino, digamos, ¿no? A... Hay alteraciones, digamos, lo que produciría esa alteración pueden ser una etiología genética o una etiología a nivel peratogénico o sea, que produce una alteración justamente en el desarrollo de esas células. Ajá. Por lo tanto, establecido fehacientemente no hay nada. Se Ajá. dice que su etiología es multifactorial. Bien. Genético principalmente es un gen autosómico. Uh -huh. Es recesivo y está ligado al cromosoma X. Uh -huh. eh, después, si es teratogénico, o sea, si existe alguna droga o alguna medicación que está durante el embarazo que la mamá ingirió o en contacto con alguna droga o algo de pesticidas, Uh -huh. como puede ser eh, drogas, la talodomina, hormonas como son los corticoides, uh -huh. eh, falta de eh, vitamina A a nivel nutricional, eh, infecciosas como rubiolas, si la mamá padeció de rubiola durante ese embarazo, o radiaciones, que la mamá muchas veces nosotros al estar en un hospital pueden concurrir mamás que no saben que están embarazadas y han recibido radiaciones, también producen esa alteración en la fusión, o sea, en la unión de esos huesos que conforman la cara. Ah, mira. Por eso cuando uno a veces va y te dicen, si estás embarazada, tenés cuidados en la parte de rayos, o cuando uno se va a hacer una radiografía, o sea que eh, es, es una de las razones, por así decir. Claro, pero eso uh -huh. muchas veces también, como no se le explican a las mamás, eh, una radiografía que uno puede solicitar, no es suficiente la radiación que recibe para producir una alteración. Mm. Porque muchas veces las mamás, cuando van a hacerse las radiografías, ni siquiera saben que están embarazadas. Claro. Pero si recibe varias radiografías durante ese primer trimestre, o sea, durante esos primeros tres meses, ahí sí estaríamos en alguna complicación. Uh -huh. Pero este es uno de los causantes a nivel del origen de esta patología. Uh -huh. Bien. Bueno, nació el bebé con esta fisura, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Claro. <risa> bueno, lo principal y primordial es que el bebé tiene que alimentarse. Claro. Generalmente, eh, los equipos que ya estamos en interacción con eh, bebés que pueden aparecer con esta patología, ya sabemos cómo tratarlo. Pero muchas veces nos llegan bebés derivados de otros centros de atención, en los cuales generalmente se le coloca una sondita, o sea, un cañito, sí. para que se entienda más fácilmente, por la nariz, que le llega hasta el estómago, para poderle pasar la leche de la mamá. Claro. Que generalmente la mamá eh, se eh, saca la leche, se pone en una jeringa y las enfermeras de neonatología se la van pasando por esa sonda. Lo que nosotros como odontólogos estimulamos es justamente que el bebé pueda mantener ese contacto del mamar, porque es su primera relación con el mundo externo. Entonces, uh -huh. se retira esa sonda nasogástrica, o sea, ese cañito que va desde la nariz hasta el estómago, uh -huh. se le coloca una plaquita, que la hacemos nosotros, que es a medida, es individual para cada bebé, dependiendo qué clase de fisura tenga ese bebé, y automáticamente se le pone una mamadera con una tetina común, y silvestre, que los, ma los papás pueden adquirirla Ajá. en cualquier farmacia. Bien. Antiguamente también lo que se le daban a estas clases de bebés eran unas tetinas que se llamaban tetinas para alimentar a los terneros, porque eran tetinas más largas, Ajá. y directamente le caía la leche en la garganta. Claro. Nosotros, como justamente la succión, y como usted bien sabe, licenciada, estimula mm. el crecimiento de todos nuestros huesos de la cara, eh... Preconamos, o sea, decidimos mejor colocarle una plaquita ortésica hecha con acrílico, como si fuera una prótesis para los viejitos, pero sin vidente. Claro. Y se le coloca la mamadera y el bebé automáticamente empieza a mamar. Al principio cuesta, la va a escupir, no claro. se va a adaptar, es algo extraño. Pero después, teniéndole paciencia y mucha tranquilidad, el bebé comienza a alimentarse y la verdad... Eh, ven los progresos inmediatamente, porque los bebés empiezan a crecer muy bien, conservan su peso y su talla. Uh -huh. Entonces, en una primera etapa, eh, la idea sería favorecer la, la alimentación con la leche materna. Que Exactamente. Justamente venimos de la de la lactancia materna, de la semana de la lactancia materna. Es que justamente por eso es primordial. Exacto. Eh, con esta plaquita que se le hace que, bien explicaba la doctora, es como una como la parte del paladar de una dentadura postiza, pero sin dientes. Exacto. Que lo que hace es como obturar, digamos, ese fisura. Claro, esa lo que fisura. hace es separar la nariz claro. de la boca. ¿Para o qué? Para que el bebé cuando toma la leche no se le salga por la nariz. Claro, y así no se puede alimentar, así no crece y ahí se complican las cosas. Exactamente. Bien, ¿y así cuánto tiempo, doctora, está el bebé con Lo ideal es, depende de qué fisura tenga. Nosotros tenemos dos clases de fisuras. Sí. Unas que son unilaterales, o sea, de un solo lado, o las que son bilaterales, o sea, que abarcan los dos lados. Si es unilateral, o sea, de un solo lado, esa plaquita se va a conservar generalmente hasta los 9-11 meses. ¿Por qué? Porque lo primero que yo voy a tratar es de darle la alimentación. Y entre 4 y 6 meses de vida se le va a hacer una primera cirugía. Esa primera cirugía consta de cerrar lo que le llaman el velo del paladar, la famosa campanilla. Uh -huh. Después se le va a cerrar entre los 9 y los 11 meses el labio uh -huh. para que contengan los huesitos de los maxilares. Y entre los 9 y 11 años se le termina de cerrar todo lo que es el paladar. ¿Por qué? Porque el hueso ya terminó de crecer a esa edad. Mm -hmm. Eso es si es de un solo lado. Si es de los dos lados, o sea bilateral, lo que primero voy a cerrar va a ser el labio, porque me va a contener toda la parte del hueso de adelante. Después voy al velo del paladar, o sea, la tampanilla. Y por último, como siempre, el paladar duro, que es lo del medio. Eso es porque el chico todo el tiempo está creciendo. Entonces es importante permitirle a esos huesos que sigan su desarrollo normal. Si nosotros lo operamos antes, lo que vamos a producir es que ese hueso no crezca, sino que quede como atrapado en un tamaño que no es el adecuado. Bien ¿Y hay muchos chicos que nacen con esto? ¿Cómo? Con ¿Hay muchos nacimientos de bebés con fisura? Nosotros aquí en la Argentina tenemos aproximadamente Entre uno de 450 bebés uh -huh. Realmente eh, nosotros, salvo que estemos en un equipo Que trabajemos en forma conjunta No son muy usuales de ver Porque eh, están por todo nuestro país, ya no existe en zona endémica específica local de una sola región, uh -huh. sino que tenemos gente que viene del norte, gente que viene del centro del país y gente que viene del sur. Uh -huh. eh, es importante que estos pacientes tengan un tratamiento desde un primer momento, o sea, desde el momento que nace. Uh -huh. Claro. Lo que sucede es que mucha gente del interior no puede acceder Porque no hay equipos formados que estén a, a su alcance Como para ser tratados Y muchas veces nos llegan los nenes con un poco más de dos años o tres claro, sino más también Y ahí ya el tratamiento es otro y como siempre interdisciplinariamente Claro, claro, claro estoy con un poquito de tos, como se escuchará, ¿eh? Disculpen. Sí, estamos todos licenciadas con una gripe. Sí. Bien, bueno, la verdad que es un tema que en el programa nunca habíamos tocado, no es eh, no es frecuente que nosotros veamos por la calle un chiquito fisurado sin operar, siempre en general lo que uno ve ya es un chiquito con el cierre hecho de su labio, y que se le ve, bueno, sí, como una cicatriz que después puede ir mejorándose, exacto y una voz a veces particular por este mismo, esta misma dificultad en que el aire se escapa hacia la, por la nariz y la voz suena, así como decimos, gangosa, nasalizada. Claro, que es lo que ustedes nos ayudan a trabajar también. Uh -huh. Los fonobiólogos <risa> trabajamos en eso, es cierto. Así Todo. que bueno, todos <risa> aquellos que, no sé, tengan una inquietud acerca de este tema, eh, ¿dónde pueden ubicar la doctora? Nosotros estamos en el Hospital Pirovano, en el servicio de odontología. Eh, eh, yo estoy ahí de lunes a jueves uh -huh. por la mañana y obviamente me tienen como referente a mí, los voy a recibir, vamos a hacer un diagnóstico y vamos a encaminar el tratamiento porque nosotros trabajamos en conjunto con el Hospital Gutiérrez, uh -huh. con el servicio de cirugía plástica, que es el servicio que realiza la parte quirúrgica porque nosotros, al no tener una terapia intensiva pediátrica, se nos dificulta realizar la cirugía en el hospital. Claro. Entonces, conjuntamente con el equipo de cirugía plástica del Hospital Gutiérrez, lo trabajamos eh, y los atendemos. Bien. Al igual que con ustedes de la parte de fonoaudiología que realizan las estimulaciones y los controles a medida que va evolucionando y creciendo el paciente. Exacto, exacto. Bien, o sea, estos son chicos que tendrán estos problemas o estas dificultades funcionales que irán mejorando, pero dejemos constancia de que son chicos normales, de inteligencia normal, que pueden ir a la escuela como todos los chicos. Sí, sí, eso mm. es, su vida y su desarrollo es completamente normal porque justamente como somos un equipo interdisciplinario, se apoya desde todos los puntos de vista psicológico, uh -huh. quirúrgico, odontológico, fonodológico, neurológico, eh, siempre se lo trata de estimular porque el nene tiene un coeficiente intelectual siempre normal, no uh -huh. tienen un problema neurológico como acabas de decir. Exacto. Entonces, lo que nosotros preconizamos, o sea, favorecemos, es que el chico pueda lograr un desarrollo y un habla normal para que, Sus compañeros y justamente en la edad de crecimiento y de interacción social no se sienta excluido o recluido por tener alguna dificultad. Claro, por eso es tan importante ¿no? cumplir ese tratamiento. Seguro. A veces en esos casos, eh, cuando hay un chiquito con una característica distinta al resto, eh, muchas veces uno puede inclusive acercarse a la escuela y proponer una charla con los chicos. Para contarles un poco qué es lo que le pasa al compañero, Exacto. por qué habla así, por qué tiene todavía una voz que no es igual a la voz de los otros. Claro, que le cuesta lo mejor entender. Uh -huh, uh -huh, este, tal cual. Los esto tiene hablan y los otros nenes le dicen no te entiendo. Claro. Este, por y eso también... vuelvo a recalcar la importancia de seguir el tratamiento fonaudiológico. Uh -huh. y ontológico porque nosotros lo vamos guiando y ustedes con los ejercicios y los controles que se le va haciendo cada vez es mejor claro el desarrollo de su de su hablar y de su deglución uh -huh. para que justamente también su crecimiento a través de los huesitos sea lo más armónico posible. Exacto. Bueno, doctora Lorena González, eh, primera vez en Oíd Mortales, no será la última, la vamos a seguir convocando, muy clara, habla muy fácil, ¿no? Es Así que... Para que todos los que tengan dudas eh, puedan tener una respuesta, y justamente lo que queremos, junto con la Radio de inmortales es acercarle y facilitarle todo lo que sea la comprensión de los posibles enfermedades o dudas que puedan tener. Ahí está. Doctora Lorena González, buenas noches y muchísimas muchísimas gracias. Por favor, es un gusto y un placer y bueno, este, como siempre a su entera disposición para lo que necesiten. Bueno, gracias. Buenas no, por noches. No, hasta luego. Un hasta beso. Luego. Hoy. Mortales. Vamos a escuchar ahora, ya que habíamos hablado de, de esta cuestión que los relaciona San Martín con Billy Joel y Liza Minelli, que son los tres asmáticos, vamos a escuchar a Billy Joel en uno de los temas más, pero más, pero más lindos, porque tiene unos temas buenísimos. Billy Joel es cantante, compositor, pianista estadounidense, tiene un tema muy popular que es el de Piano Man que canta acá Guillermo Guido muchas veces pero tiene otros temas tan lindos quien no ha bailado así como medio romanticones o qué sé yo, no sé tiene unos temas buenísimos, para empezar hoy vamos a escuchar Just the way you are que está muy bueno, dale Brau try and please me You never let me down before mm -hmm. Don't imagine You're too familiar And I don't see you anymore I would not leave you In times of trouble Never could have come this far mm -hmm. I took the good times I'll take the bad times I'll take you just the way you are Don't go trying Some new fashion Don't change the color of your hair mm -hmm. You always have my unspoken passion Although I might not seem to care I don't want clever conversation Never want to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 i could love you any better i love you just the way want someone that I can talk to I want you just the way you are Seguimos en OID. Mortales, siempre por la M690 y por www.laretaguardia.com.ar Bueno, Cristina, no te vi estos días eh, moviendo un poquitito ahí la, la, las piernitas bailando tanto? No, estuve moviendo los fuiste? moquitos, tratando de mover los poquitos, de que se vayan hacia afuera, de adentro hacia afuera. Bueno. No, no, no, no, no tuve bueno, ánimo para el baile, digamos. Te digo que ya está en plena marcha el festival... Mundial de Tango BA de Buenos Aires ¿eh? el Festival y Mundial que se está desarrollando desde el 13 y va a seguir hasta el 26 de agosto ¿Eh? Eh, ahí va a haber bueno, un montón de, de actividades una serie de, de reuniones donde eh, pueden participar como el Galpón de la Boca donde ahí va a funcionar eh, la La Milonga. Ah, bueno. eh, la Milonga del Puerto. ¿eh? Donde va a haber una mega pista de baile en continuado. Ahí va, empezar y no terminás más. Te tienen que echar para que te termine de bailar. Eh, ahí, este, también en el Teatro de la Ribera, el Museo del Cine, en Radio Bar, la Academia Nacional del Tango, el Auditorio de la AMIA y la pista urbana se van a sumar a todo este circuito y además. En el Estadio del Luna Park va a ser la sede de las finales del Mundial de Baile. ¿eh? Eh, y en esta edición del 2014 va a debutar una sección que se llama Los Clásicos del Futuro, donde va a ser uno de los principales ejes del festival. Eh, hay eh, infinidad de, de actividades, ustedes entran a la página del Gobierno de la Ciudad, uh -huh. Agenda Cultural, y allí Bien. van a tener todo, pero... Te cuento, sí. todas estas actividades y espectáculos son totalmente gratuitos. Las entradas en el Luna Par para ir a ver las finales de la categoría Tango de pista y Tango Escenario eh, va a ser los días 25 y 26. Eh, se van a entregar a partir del día de hoy, 18. A las 11 horas ya están entregándose. Uh -huh. En la Casa de la Cultura, ahí en el de mayo, 575, hasta que se agoten las localidades. Cada persona puede retirar hasta dos entradas. Bien. En la Usina del Arte, también, eh, allí van a poder este, retirar porque se van a hacer las semifinales entre el día 22 y 23. Ahí te van a dar... Eh, una hora antes eh, de, de la puesta en marcha de este, de estas semifinales eh, Una entrada por persona Después tenés actividades en el Galpón de la Boca En el Teatro La Rivera, como dije, Radio Bar eh, También te podés inscribir a las clases de baile Así que si se te cura tu referido podés ir a... Sí, pero ahí vamos, sí, me encanta pa, eh, Para participar a estas clases programadas Que van a ser en la Usina del Arte Deben inscribirse 30 minutos antes, ¿eh? ahí hay un puesto de inscripción en la entrada ¿eh? y los cupos son eh, limitados, ¿eh? No, uh -huh. no requieren el galpón de la boca, inscripción previa y ya te digo, entras a festivales.buenosaires.gov.ar y ahí vas a tener todo lo que, lo que quieras uh -huh. hacer, escuchar, ver Sobre este festival de tango y mundial. Bien. Muy buena información, Luis. Muy bien. Adelante, Braulio, con lo que ustedes se... Eh... Hoy... Mortales. Ma, ¿qué? ¿Sabías que entre todos tiramos como 14 estadios de fútbol de basura por año? ¿14 estadios? Sí, ma.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 Muy bien, buenas noches. Estamos en comunicación con el doctor Ricardo Teijeiro. Hola, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ya lo tenemos abonado, doctor. <risa> Yo vi pero una palabra... Muy bien. Es muy dije... importante que nosotros podamos difundir los mensajes para la comunidad y de alguna manera tranquilizar o no a la comunidad con estos temas. Sí, igual no le conté a Luis, pero... Me pasó que dije, vi la palabra ébola y dije, hay que llamar al doctor Teijeiro, y cuando lo llamo, para avisarle que lo íbamos a llamar, eh, apenas habrá visto el mensaje, hola, sí, ya sé, el ébola. <risa> no llegué a decirle es que, nada. Es que son de muchos los lugares que no están llamando a los referentes de la Sociedad Argentina de Infectología. Claro. Y creo que es importante detenernos un poco en estos temas, ¿no? Ajá porque se crea esta inquietud, esta inseguridad, la gente empieza a escuchar, empieza a tener miedo, y nosotros estamos lejos de tener miedo, ¿no? Porque uh -huh. justamente conociendo el tema podemos protegernos. Uh -huh. Entonces empecemos por el principio, Doc. ¿Qué es el ébola? A ver, eh, ébola... Es un virus que se denomina de esta manera porque cuando se descubre en 1976 se descubre en la margen del río Ébola. Uh -huh. Y por eso lleva ese nombre. Ahora, hay distintos tipos de Ébola, por lo menos hay cinco demostrados. Uh -huh. Algunos de ellos no producen ni enfermedad en el humano todavía. Uh -huh. Están circulando por algunos países como China, Filipinas, y otros como este virus que circula en, en África Occidental es agresivo, produce mm. una mortalidad alta, 70-90%, y dependiendo muchas veces de la característica del paciente, ¿no? si es un paciente que está sano, o que está desnutrido, o que tiene una mm. enfermedad que le altera la inmunidad, o pacientes, como está pasando en África, que no se están asistiendo, porque no van a internarse, se cambian de comunidad justamente para que no lo aíslen, Y estos pacientes requieren un tratamiento sintomático, por lo menos para los cuidados necesarios. ¿Esto qué quiere decir? No hay un tratamiento que mate el virus. Pero sí, como es un virus que ataca y produce hemorragias porque disminuye las plaquetas, por ejemplo, de la sangre, si uno lo trata al paciente y le transfunde plaquetas, seguramente que ese paciente va a estar beneficiado. Y si no está controlado, seguramente que va a tener alta mortalidad, ¿no? Uh -huh. Eso es fundamental. Uh -huh. Pero este lo que nosotros tenemos que considerar para nuestra población es que el ébola no hay en nuestro país. Uh -huh. La posibilidad de contagiarnos o que ingrese en otro país siempre puede estar. Pero lo más importante es que los cuidados que se tienen para bloqueo en la zona donde en este momento hay una epidemia tiene que hacer que no se difunda el resto de los países. Claro. Vos Fíjate que no es una enfermedad altamente contagiosa, como puede ser el sarampión o la gripe. No, hay que estar en contacto íntimo con las secreciones del paciente. Uh -huh. Entonces no es tan fácil el contagio. Claro. Doctor, buenas noches. Eh, Luis, eh, lo saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, teniendo en cuenta esto, que no hay enfermedad en la Argentina, es como que entonces desde el punto de vista de la prevención, todo pasa por eh, el cordón sanitario que se tiene que cubrir desde los lugares que que inmigran personas, ¿no? sean puertos, sean aeropuertos, lugares de... de, de Hay un control, vamos a decir, eh, desde los lugares que vienen y que supuestamente se puede... A ver epidemia del, del ébola y cómo se actúa en esos lugares claro primero el bloqueo tiene que estar en la zona de riesgo uh -huh. en África occidental claro. todo aquel que tuvo en contacto con un enfermo todo aquel que tuvo en contacto con un animal enfermo porque esto también este ataca al murciélago a los monos a los chimpancés este hay distintos animales que mantienen el ciclo vital Este, si uno tuvo un contacto con ellos, entonces debe estar controlado. Uh -huh. Y hasta que no se le dé el alta, no podrá salir de la zona. Claro. Si hay alguien que está en contacto y ya se sabe que tiene el virus, tiene que quedarse en ese lugar. Ahora, como pasó con este sacerdote de España, como pasó con algunos médicos de Estados Unidos, que decidieron llevarlo a el Hospital de Madrid o el Hospital de Estados Unidos. Para, para hacer eso hay que hacer una logística muy importante de un aislamiento estricto. Ustedes fíjense que fue trasladado en un aislamiento como una cabina hermética. Claro. eh Para eso hay que estar preparado y, y seguramente que no es conveniente, es que preferirle tratarlo en la zona donde esté. Mm este y para eso es donde lo que está trabajando la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Claro, pero la, la prevención, digo, sabiendo que, digamos, en un vuelo viene alguien de África donde está la epidemia. Cuando claro, llega al de aeropuerto... De y de los países que está la epidemia y haber tenido contacto íntimo con alguien, con algún pero, enfermo de ahí. Lo que pasa es que el periodo de incubación quizá todavía esa persona no lo sabe. Cuando llega, por ejemplo, a, a, a un a un sitio como un aeropuerto de nuestro país, eh, ¿a esa persona se le hace algún control preventivo, algún examen, o entra y después acá puede eh, explotar la, la, la enfermedad? Porque ¿Qué periodo de incubación tiene? El periodo de incubación es de 2 a 21 días. Claro, no podemos El periodo enterarse. de incubación es de baja, muy baja contagiosidad, Ajá. casi imposible. Ajá. En, en el periodo de estado, que se llama cuando está enfermo, cuando ya realmente tiene sintomatología, mm. es el momento claro. de riesgo. Eh, hoy no sé eh, Si bien se controla todos los que vienen de lugares de riesgo y eh, obviamente cuando tiene algún signo o algo que llame la atención, hoy los médicos estamos alertas todos para este, evaluar a un paciente cuando viene de una zona de riesgo. Sí, sí, sí, sí. Eh, claro y se le van a hacer los estudios necesarios y se lo aísla. Uh -huh. Pero lo importante para nosotros es trabajar en lo previo, en lo preventivo, que uh -huh. no llegue a entrada al país. ¿Y cuáles serían los síntomas eh, que se pueden manifestar en, en esta enfermedad? Lamentablemente, como todas estas enfermedades virales, uh -huh. los, la sintomatología de inicio es común a todas. Es como un síndrome gripal muy fuerte con uh -huh. dolor de cabeza, dolor de garganta mucha claro. fiebre, mucho malestar, mal estado general, después sí empieza vómitos, diarrea, uh -huh. y después pueden empezar las hemorragias. Uh -huh. Pero uno teniendo ya la situación epidemiológica, que estuvo en la zona de riesgo, o que tuvo en contacto con alguien en la zona de riesgo que tenía fiebre o enfermedad, ya con eso, con los primeros síntomas que tiene, ya uno lo hace sospechar, ¿no? Claro, claro. sí, sí. Claro. Bueno, entonces ya sabemos lo que es el ébola, ya sabemos... No hay que tener miedo, lo no, conocemos, no. sabemos qué debemos hacer. Así que, para los médicos, ya tenemos el alerta, claro. ya estamos preparados, ya tenemos claro. la posibilidad de hacer diagnóstico. Ahora, para la comunidad, bueno, nosotros estamos en Argentina y todavía no tenemos ningún caso, y eso es muy importante que lo digamos. Perfecto. Y, Y aquel que va a viajar a una zona de riesgo, también que sepa que tiene que hacer la consulta previo con el médico. Claro. Uh -huh. Antes de viajar, para saber cómo manejarse. Uh -huh. Uh -huh. Claro, claro, claro. Bien, y lo último, eh, por lo que usted me dice, doy por sobreentendido, pero para reafirmarlo Aquí en los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires están, eh, digamos capacitados o están atentos a poder eh, tratar cualquiera de estos, de los primeros síntomas que se puedan llegar a, a producir, esperemos que no. Sí, eh, está, eh, se va, determina ciertos hospitales que son los que se van a producir el aislamiento. Ya Ajá. nación ya determinó los hospitales, Ajá. ya se sabe que es el cruce de Varela, que es el hospital militar central, que es el hospital Garrahan, donde se va a producir aislamiento. No ah. es bueno que todos los hospitales trabajen sí. con este tipo de virus este una vez que ingresan al país, claro. para justamente mantener un aislamiento estricto. ¿no? Bueno, pero es importante ya saber que tanto Nación como Ciudad tienen determinados ¿Los sí, lugares sí, sí. específicos donde, ante cualquier problema, se los deriva allí? No, sí, seguro, seguro. eso en las contingencias como este tipo siempre se preparan, ya previamente se difunden, ya los médicos conocemos los alertas uh -huh. y cuáles son los procedimientos, ¿no? Bien. Bien, bueno... Bueno, doctor Tejero, hasta la próxima infección, ¿le diría o no? Bueno, sí, hay muchas, ¿eh? Porque ahora también va a venir el chikungunya. ¿Y ¿Eh, sí, qué? Pero bueno... <risa> y bueno, ella también es otra enfermedad viral que se está produciendo en Latinoamérica Ajá. Y bueno, en cualquier otro programa empezamos a hablar del tema De el, Pensé sí, que era un sí. tema musical no. ¿Cómo es el nombre? Chikungunsa Chikungunsa No, sí, Chikungunsa sí, Sí. Pero mira vos, en la vida lo había escuchado, bien. Luis. Bueno, pero ya entonces tenemos otra... Doctor, nos vemos en próximos programas. <risa> Cuando quieran. Buenas noches Adiós. y muchísimas gracias. Chao. Chao, Chao, favor, chao. Hoy... Mortales. oíd mortales seguimos con música que tiene que ver hoy un poco con esto de San Martín y una de las enfermedades que tenía San Martín que era el asma aunque el asma uno a veces habla del asma y en realidad el asma es una serie de enfermedades que se caracterizan por la obstrucción de las vías respiratorias ¿sí? asma proviene del griego y significa episodio agudo de falta de aire Así, clarito, más clarito, imposible. Y vamos a volver a escuchar a esta persona que a mí me encantan los temas que tiene, que es Billy Joel, y esta vez lo vamos a escuchar con un tema que se llama The River of Dreams. Seguimos en Oíd. Mortales. Y a, acompañando este día que tiene que ver con una figura que algunos le dicen el padre de la patria, mm. ¿no? José de San ¿Quién Martín. ¿Quién la madre? Y andás a ver. En general dicen que uno sabe quién es la madre y nunca sabe quién es el padre, ¿no? O sea, claro, por ahí, no, se no, nunca se, se sabe, no, qué exagerado yo. A veces puede a haber vez, alguna duda. Eh, ¿Y por qué tendrá que ser el padre? ¿Por qué no puede ser alguien? El tío. ¿Qué puede hacer la mano, que qué puede hacer ah, la madre? ¿no? Hay tantas mujeres sabe. que han hecho historia también para vivirlo. Ay, Luis, en este no momento. des ideas, no, no des ideas, yo te diría que no des ideas. Eh, volviendo a este tema de San Martín, y después de haber escuchado al doctor Tejero hablar de una infección como el ébola, que está tan lejana, eh, a San Martín también se lo relacionó en relación a su salud con que él tenía tuberculosis, Una enfermedad que no es nada lejana a nosotros porque hoy por hoy en la ciudad de Buenos Aires hay tuberculosis. Uh -huh. Y hace rato que hay y eh, se trata y tiene que ver con una enfermedad que, relacionada a la pobreza y que tiene que ver con una enfermedad que... Bueno, que nos afecta y que se esconde porque no está no, es, no está de moda tener tuberculosis. Podrá estar de moda haberte dado con el metacrilato, el no sé qué, ese coso para hacerte este, la cola y alguna otra parte del cuerpo y tener entonces un problema renal, pero hablar de tuberculosis no es mediático, no vende. Es una enfermedad que tiene que ver, repito, con la pobreza, pero en el caso de San Martín le erraron. ¿Por qué? Porque en realidad la que tenía tuberculosis era remedios. Entonces se pensó que él se había contagiado, o que supuestamente él se le había contagiado de remedios, porque la tuberculosis mm. se contagia por las gotitas de flush, las gotitas de, de la, de la saliva, mm. ¿sí? cuando uno sí. habla o tose por ahí frente a alguien. ¿m? Eh, y no, él tenía otros síntomas Síntomas parecidos a la tuberculosis Pero que no fue una tuberculosis Finalmente, y lo que él sí tenía Es esta enfermedad que llamamos El asma ¿sí? Eh, que son pacientes Que tienen bronquios como más Sensibles a, cierto a ciertos Estímulos, y responden Con esto, con un espasmo bronquial Que se manifiesta como falta de aire Una tos que tiene como ruiditos Que le llamamos sibilancias Ahora, todo esto es tratable y con todo esto uno puede hacer su vida y bueno y conocemos muchos asmáticos ultra conocidos, ultra exitosos eh, qué sé yo, yo me acuerdo siempre de Ginsburg y su lucha con, con su asma, por ejemplo, ¿no? Y hoy, bueno, lo estuvimos escuchando a Billy Joel y de paso vamos comentando que hacia el final del programa nos vamos a despedir con alguna de estas personas que yo adoro cantar, como es Lai Saminelli, que es mi ídola, que yo en general paso siempre al mismo tema y hoy dije no. Hoy vamos a pasar otro, porque no puede ser que siempre pasemos maybe this time de, de Isa. Así que, bueno, eh, recordarles que a las 21 está nuestro amigo el doctor Alfredo Grande, con sus sueños posibles. Eh, decirles que, bueno, mañana hay que volver a trabajar. Muchachos, hoy es feriado, pero mañana hay que volver a trabajar. Mañana creo que alguna persona conocida cumple años, pero bueno, lo dejaremos para otro momento para saludarlo, ¿no? Creo que sí, bueno, no importa, después ya ya veremos a quién vamos a saludar. Eh, y nos vamos a ir yendo del programa agradeciéndole en la M690 a nuestro amigo Julio Pardo, aquí en www.laretaguardia.com.ar, a nuestro amigo Braulio Domínguez, siempre atento. Y eh, nos vamos a volver a ver el otro lunes. Y Laisa Minelli los va a, a ir despidiendo y los va a ir acompañando en este final con un tema que se llama... Losing my mind que es muy, muy bien, lindo muy, muy lindo tema también ¿Sí? con buena ¿Sí? música nos vamos hoy eso es, esto fue entonces oíd, mortales chau chau, hasta el lunes Spend sleepless nights to think about me you. you said you loved just being calm.